12 y 29 de este mediodía acá en la República Argentina en Capital Federal y en Gran Buenos Aires un día soleado con una temperatura más que aceptable eh, con una sensación térmica de 17 grados nos vamos a España eh, ya tenemos nuestros contactos con un, el presidente del Vasconia Basket que, bueno, que es un hombre reconocido a nivel dirigencial en toda España porque ha podido Pasear su conocimiento en varios sectores No solamente en el básquetbol Sino también en el fútbol Llevando adelante un proyecto en, en el Alavés eh, Bueno, desde muy joven eh, Tuvo estas eh, inclinaciones Hacia lo dirigencial Fue jugador de básquetbol eh, Profesional Y conoce muy bien Toda la temática del básquetbol Así que para nosotros es un gusto tener al aire A José Querejeta ¿Cómo te va? Buen día Fabián Pérez, Santiago Ortega Franco Magistri Te saludan, ¿cómo andás? Muy bien, hombre. ¿Qué tal? Bien, bien. Un gusto tenerte en nuestro programa, José. ¿no? Igualmente, igualmente. Bueno. bueno, y el motivo es, como siempre, no, hablar de, de, de básquetbol, en este caso, de ese gran vínculo que tiene el Vasconia con los argentinos, con los jugadores argentinos, desde hace ya mucho tiempo esta parte. Eh, y bueno, que nos cuentes un poquito cómo surge el tema del fichaje de Luca Vildosa y después te vamos a preguntar algunas cositas más. Bueno, pues nosotros desde hace muchísimos años, ya desde la época de, de León Nagnudel, yo tenía una gran amistad con él, nosotros nos fijamos en el, en, el, en el baloncesto argentino, que durante muchos años ha sido un baloncesto en el que han salido grandísimos talentos, hemos tenido la suerte de contar con muchos de ellos, con jugadores como Escola, Nocioni, Prigioni, es decir, jugadores de, de, altísimo, de altísimo nivel y sobre todo para mí algo muchísimo más, más importante, grandes personas y personas muy comprometidas con el proyecto de Basconia, eh, donde nos han dado un rendimiento fabuloso y además donde han creado una escuela con el carácter y con la predisposición que siempre tenían a la hora de jugar eh, José eh, eso en cuanto a aquellos jugadores que pasaron ya por el Basconia y que tuvieron gran éxito y como bien vos decías este, bueno han dejado una marca imborrable dentro de lo que es el básquetbol de, del Basconia y ahora otra vez volviendo a la carga en este caso con un fichaje de un joven argentino con muchísimo talento como Luca Bildosa Sí, bueno, eh, Alfredo Salazar, eh, bueno, conoce perfectamente el, la situación del baloncesto argentino, de los jugadores que destacan y me habló de Lucas y bueno, pues eh, vimos que el jugador tenía una gran proyección y bueno, pues decidimos ficharle. Estábamos muy contentos con Eh, con su contratación este año va a seguir jugando en su equipo en la Argentina y esperemos que al siguiente año ya eh, que siga la proyección que tiene y que pueda incorporarse a nuestras, a nuestro equipo. Eh, Alfredo estuvo en la Argentina, es cierto, hace muy poco Eh, el año pasado, si no mal recuerdo Mirando varios jugadores ¿Qué otro jugador eh, nombró a Alfredo Como, como jugador con, con futuro, con proyección? Sabemos que estuvo mirando a varios Aquí en la Argentina Hemos compartido algunos partidos con él Y algunas cenas también Y sabemos que a algunos jugadores eh, Les interesaron, ¿no? Sí, bueno, había varios Gursino, en fin, había eh, Dos otros jugadores interesantes Pero bueno, luego han han cogido otro otro camino estos jugadores, pero bueno, nosotros siempre tenemos una gran conexión con con Argentina y esperamos seguir en esa línea y ojalá en el futuro podamos tener eh, muchos jugadores porque a nosotros a todos los niveles siempre nos han dado un gran nivel. Y en las últimas horas había surgido un rumor ante la vuelta de Carlos Delfino al básquetbol argentino y que tuvo este, paso por la selección ahora en los Juegos Olímpicos eh, bueno, había surgido por ahí una, un rumor, una información que por ahí el Vasconia estaría mirando con buenos ojos la llegada de Carlos Delfino a, a este equipo, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo sé que ha habido rumores sobre Delfino, que sobre muchos jugadores eh, americanos, porque nosotros estamos eh, necesitado un jugador exterior pero no, hasta el momento no hemos visto ninguna atención con ningún jugador pero las, las posibilidades para que Carlos Delfino pueda jugar en el Vasconia existen o no? Um, a día de hoy no a día de hoy no a día de hoy no por algún motivo en especial o porque se vuelcan a, hacia otro jugador hacia otras características sí buscar un jugador más joven con otras características eh, pero bueno, también es cierto que con la situación que está viviendo la NBA no es nada fácil encontrar eh, jugadores de, de un cierto nivel, pero bueno, estamos eh, trabajando en ello y esperamos un pronto... jugador que cumpla las se nos estranten cortando un poquitito vamos a ver si podemos mejorar la línea ¿me escuchas bien José? Anaí? sí yo te escucho bien pero estoy viajando ah, Claro, por ahí se corta un poquito más Bueno, te hago la última Ya que nos dijiste que a día de hoy la, eh, Carlos Delfino no tendría chance De jugar en el, en el Basconia Basket, eh, por lo menos en esta Temporada, porque el proyecto va por otro lado Buscar un jugador más joven eh, Bueno, ¿cómo ves la actualidad del básquetbol Español? A vida cuenta de, de, de tu capacidad mm, Dirigencial eh, y, y del manejo que tenés De una institución como el Basconia Basket ¿Cómo lo ves vos? Eh, eh, eh, por el... se entrecorta se entrecorta mucho vamos a ver si podemos recuperar los cinco minutitos más a Querejeta, el presidente del Vasconia y poder mejorar un poquito el contacto, bueno Eh, la más importante O lo más importante fue la confirmación De lo de Luca Bildosa Que ya era conocido, era viejo este y, y también lo de Carlos Delfino Que dijo que a día de hoy Carlos Delfino no tendría ninguna chance De jugar en el Basconia, Ya que están apuntándole a un jugador eh, Más joven Con otras características, con otras de, características. Así que eh, una pena para Carlos Una pena para el básquetbol argentino Nos hubiese gustado tener un jugador ahí, pero bueno. ¿Por las... coño hubiéramos comprado camisetas? Sí, claro, hubiésemos comprado camisetas. Y vos sí. Sí, tiene esos colores. Los, los colores que tiene, vos hubiese comprado camisetas. Muy la camiseta ayer de Kimsa, no sé si la viste. Sí, claro, también, con esos colores también. Vos hubiese comprado. Vos hubiese comprado. Bueno, ahí está Franquito tratando de ver si... Mm. Se puede recuperar ese contacto. Estaba hablando ahí con, con Josian. Este, me interesaba mucho su visión acerca del básquetbol español y después le iba a preguntar su visión acerca del básquetbol argentino ya que este bueno él es conocedor del básquetbol en aquel momento eh, Salazar había venido a la Argentina a ver este varios jugadores eh, y, y bueno Eh, había visto a Brusino como dijo, lo fue a ver a Mar del Plata Después supimos también, nos enteramos Que había venido a ver a Gabriel Deck eh, Y también estuvo ahí dando vuelta Jonathan Maldonado En algún momento el jugador de ferro Que finalmente terminó arreglando nuevamente el vínculo Eran jugadores que eh, estaban en la mirada, en el ojo, en el seguimiento de, de Salazar. este hay un gran vínculo en el básquet con el básquetbol del Vasconia, el ex Taugres o el Tau Cerámica, este o el Laboral Cucha, eh, que, que era el último sponsor que tuvo, y, y siempre han ido argentinos y, y, y no las no les no le ha ido nada mal cada vez que fueron a jugar porque han desarrollado un gran carrera, no solamente una temporada, sino que han estado durante muchísimo tiempo como el caso que nombraba Josian, este Luis Escola, del Chapu Nosioni, de Pablo Prigioni, pero anteriormente también este otros jugadores Spill. que han pasado por el... ahí exactamente, exactamente. Igual eh, también él hablaba de la relación con Leona Knudel. o sea, mirá claro. cuánto tiempo data, ¿no? esta relación y claro, claro, claro. Y qué claro. importante que se vuelva a abrir el mercado europeo para el básquet argentino. Sí, Venezuela. claro, la llegada de Marcos Delia al Murcia este, también eso es muy importante así que, que bueno esto que Luca Bildosa pueda ir aunque sea la temporada que viene eh, la, la confirmación de que eh, Facundo Campasso es un jugador importante dentro de lo que es la Liga CB realmente está muy bueno eh, que los jugadores argentinos puedan eh, estar eh, eh, retomando ese camino de, del básquetbol español porque ahí van a encontrar seguramente un desarrollo y un crecimiento Eh, mucho más este competitivo y mucho más rápido que quedándose que en el básquetbol eh, argentino. Eh Japonia que sumó a un brasilero, por ejemplo. A ver, tiene a a Rafael Daluz. Sí, señor, a Rafael Daluz, sí señor. Tenía el, el, el basconia y tiene un equipo eh, competitivo. El año pasado el basconia no tuvo, no tuvo españoles en su equipo, así que... Sí, el español que tiene hoy es un nacionalizado, tío. Sí, sí, sí. Es el tío, capitán. Sí, es el capitán, es el capitán, así que bueno. Bueno, eh, no lo podés enganchar, ¿no? Todavía, Franquito, una pena. Bueno, vamos a una pausa y, y vemos si lo podemos recuperar y si no eh, avanzamos con otras cosas, pero lo importante fue que Aregeta dijo que no está en los planes del basconia Carlos Delfino.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 Ventas arroba Para sus productos Nadir, cristales para basar. ¿Todavía no jugaste en Spingol.com? Spingol es el sitio de apuestas 100% argentino. Apotá todo el básquet y mucho más. Entrá ya en www.spingol.com Y viví la adrenalina de las apuestas deportivas. www.spingol.com fin del espacio publicitario Argentina 570 No se mueve No se mueva Ya viene Turismo Carretera Turismo Carretera con la conducción de Osvaldo Taraza Bueno, este no te pudiste comunicar con con Josian? no lamentablemente no, así que vamos a estar comunicando sí. con él para poder hacerle una nota más larga más importante. larga para hablar un poquito del básquetbol español, de la liga se cómo es la mirada de la liga argentina, el planes deportivos, política deportiva, que está bueno porque es un personaje muy interesante, este, así que bueno, pero lo que queríamos saber hoy en este momento, que era si Carlos Delfino tenía chance de jugar en el Basconia, él lo desmintió y dijo que no, que están buscando un jugador otras características. También estuviste en el entrenamiento de boca. Estuvimos ayer, no, ante sí, ayer. Ante en ayer, ante ayer. Ante lo de especificaciones de fecha. Estuvimos... Sí.